Cuentos de hadas españoles Blancanieves y los siete enanitos Érase una vez hace ya muchísimo tiempo Un rey y una reina reinaban en una tierra muy lejana La reina era muy amable y encantadora Y toda la gente del reino la adoraba La única tristeza en la vida de la reina Era que deseaba ser madre Pero no tenía hijos Un día de invierno, la reina estaba sentada junto a la ventana tejiendo prendas de lana De repente, una preciosa ave llegó a la ventana sobresaltando a la reina El ave distrajo la atención de la reina, que se pinchó en un dedo Una gota de sangre cayó en la nieve en el exterior de la ventana Mientras miraba la sangre en la nieve desde la ventana, vio la cara de un bebé Se sorprendió y rezó a Dios ¡Oh Dios de la nieve! Ojalá tuviese una hija de piel tan blanca como la nieve Labios tan rojos como la sangre y pelo negro como el ébano Poco después la reina se quedó embarazada, pero a la vez se puso enferma Muchos médicos intentaron curarla, pero no se recuperaba ¡Oh querida! No te preocupes, pronto te recuperarás Por favor no pierdas la esperanza, confía en Dios Nuestro sueño de tener un hijo está a punto de cumplirse Sí, querido Espero lo mejor El dios de la nieve nos ha bendecido Nada saldrá mal Pronto llegó la primavera Las flores florecieron por todas partes Preparándose para la llegada del retoño Cuando se aproximaba la fecha La reina estaba cada vez más enferma Era una mañana muy luminosa Brillaba el sol como si ese día tuviese que derretir toda la nieve del invierno La reina dio a luz a una preciosa niña de piel blanca como la nieve De labios rojos como la sangre y de pelo negro como el ébano Mi reina, me has concedido el regalo más valioso de mi vida Por favor, pídeme lo que quieras Yo cumpliré todos tus sueños Gracias, querido pero no creo que pueda pasar mucho tiempo con mi bebé. ¡Oh, querida! Oh, oh, oh. Eres tan blanca como la nieve. Te llamaré Blancanieves. Prométame, Majestad, que siempre cuidará de mi hija. Y prométame que se volverá a casar y que nunca estará triste en la vida sin mí. ¡Oh, yo siempre cuidaré de ella! Cueste lo que cueste, querida No llores, mi rey Adiós, amor mío Adiós Oh, amor mío, por favor, no me dejes solo ah, ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Durante unos años el rey estuvo muy triste por la muerte de la reina Él mismo se encargó del cuidado de Blancanieves Pero la mayor parte del tiempo el rey estaba ocupado en el reino Se dio cuenta de que su hija necesitaba una madre cariñosa que la criara Así que decidió volver a casarse La nueva reina era muy guapa, pero era una mujer muy arrogante y cruel Había estudiado magia negra con la que controlaba al rey También poseía un espejo mágico que adivinaba y le decía la verdad cuando quería Y sobre lo que quería saber ¡Mi querido espejito! ¡Oh, espejito de la pared! ¿Quién es la más bella? ¡Oh, mi reina! ¡Vos sois la reina más bella! ¿En serio? ¡Muchísimas gracias! ¡Eres un genio! Con el paso del tiempo, Blancanieves se convirtió en una chica bellísima, mucho más bella que antes Se convirtió en la chica más bella de todos los reinos La madrastra empezó a celarse de su belleza ¡Espejito! ¡Oh, espejito de la pared! ¿Quién es la más bella del mundo? Vos, mi reina, sois bella y hermosa, de verdad Pero Blancanieves es más bella aún ¡Oh! ¿Cómo te atreves a hablarme así? ¡Tonterías! Disculpad, pero me han hecho para decir la verdad, majestad La reina enfurecida mandó llamar al cazador Lleva a esa Blancanieves al bosque, mátala y tráeme su corazón como prueba Sí, mi señora La reina le pidió a Blancanieves que fuese al bosque Y que le trajese unas flores mágicas que la convertirían en la más bella del mundo El pobre cazador llevó a Blancanieves al bosque, pero fue incapaz de matarla Oh, hermosa princesa, vuestra madrastra me ha ordenado mataros Pero no puedo matar un alma tan preciosa y amable como vos ¡Escapad lo más lejos que podáis! ¡Y no regreséis al castillo nunca jamás! ¡Oh, amable hombre! Mi madre os castigará si no me matáis Ya me las arreglaré yo con ella ¡Pero ahora marchaos! Blancanieves corrió tan rápido como pudo El cazador mató a un jabalí salvaje Y le llevó el corazón a la reina ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora soy la más bella Blancanieves estaba sola en el enorme bosque oscuro Y no sabía qué hacer ni a dónde ir Los árboles parecía que se susurraban unos a otros Asustando a Blancanieves que empezó a correr Corrió sobre piedras y espinas Y cuando estaba a punto de caer la tarde Unos pajarillos volaron a su alrededor y empezaron a guiarla Se dio cuenta de que querían enseñarle algo Empezó a seguir a los pajarillos. De repente vio una casita peculiar y entró para cobijarse con los pajarillos. Dentro de la casa todo estaba en orden, pero era diminuto. Había una diminuta mesa con un blanquísimo mantel y siete platitos con comida. También había siete camitas en hilera con unas colchas. Blancanieves tenía mucha hambre y comió unas verduras y un poco de pan de cada platito y de cada tacita bebió un poquito de leche. Estaba agotada después de haber estado vagando por el bosque, así que se acostó en una de las camitas y se quedó profundamente dormida. Al anochecer, los propietarios de la casa, los siete enanitos, regresaron. Ellos extraían oro de las montañas. Los pajaritos intentaron despertar a Blancanieves, pero estaba profundamente dormida. Cuando llegaron a casa, vieron que alguien había estado allí. Pero ¿quién se ha sentado en mi silla? ¿Quién ha comido de mi plato? ¿Quién se ha comido mi pan? ¿Quién se ha comido mis verduras? ¿Quién ha usado mi tenedor? ¿Quién ha bebido de mi copa? Pero el séptimo, mirando a su cama, encontró a la hermosa niña durmiendo ¡Alguien está durmiendo en mi cama! Los siete enanitos corrieron hacia la cama ¡Oh, cielo santo! ¡Esta chica es preciosa! ¡Shh! ¡Dejadla dormir! ¡Callaos todos! Todos se quedaron dormidos rodeando la cama A la mañana siguiente, cuando se despertó Blancanieves y vio a los siete enanitos, se asustó. ¡Oh! Los enanitos se despertaron con los gritos. ¡No tengas miedo! ¡No tengas miedo! ¡Somos los enanitos! ¡Estás en nuestra casa! ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo te llamas? Me llamo Blancanieves. ¿Cómo has encontrado el camino a nuestra casa? Blancanieves les contó toda la historia. Los enanitos hablaron entre ellos y después dijeron... Si nos cuidas bien toda la casa... Y cocinas, haces las camas, lavas, cosas y calcetas... Y lo tienes todo limpio y ordenado... Te puedes quedar con nosotros y tendrás todo lo que quieras. ¡Sí, con todo mi corazón! Blancanieves vivía feliz con los enanitos... Cada mañana los enanitos iban a la montaña a buscar oro y por la noche cuando regresaban a casa, Blancanieves tenía la cena preparada y la casa arreglada. Durante el día, la niña estaba sola, aunque jugaba con los pajarillos y animales del bosque. ¡Espejito, espejito de la pared! ¿Quién es la más bella del mundo? Vos, mi reina, sois muy bella en verdad Pero Blancanieves, más allá de las montañas con los siete enanitos Es mil veces más bella que vos ¡No! Blancanieves sigue viva ¡El cazador me ha engañado! Después le daré una lección, pero ahora tengo que matar a Blancanieves ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¡Dime cómo! Se dio cuenta de que había roto el espejo furiosa La reina pensó y pensó y volvió a pensar. ¿Cómo podría deshacerse de Blancanieves? Por fin se le ocurrió algo. Entró en su habitación secreta. Nadie podía entrar ahí. Allí envenenó una manzana. La manzana había sido preparada con tanto ingenio que aunque estaba envenenada, su aspecto era hermoso y fresco. Después con su magia se disfrazó de viejecita. Se desplazó hasta la casa de los enanitos y llamó a la puerta. Blancanieves se asomó a la ventana ¿Quién eres, anciana? ¿En qué puedo ayudarte? Abre la puerta, hermosa niña Yo soy muy pobre, quiero darte unas manzanas a cambio de un poco de pan para mi esposo No puedo dejar entrar a nadie, los siete enanitos me lo han prohibido Está bien, no pasa nada. Toma una de estas manzanas deliciosas a cambio de un trozo de pan. Cuando Blancanieves vio las preciosas y resplandecientes manzanas, no pudo resistirse a probarlas. Fue a la cocina y le trajo una barra de pan recién hecha para la comida de los siete enanitos. Se la dio a la anciana y cogió las manzanas para la comida de los enanitos. Le dio un mordisco a una y cayó al suelo muerta. ¡Ah! ¡Oh! La malvada reina volvió a ser ella misma. Blanca como la nieve, roja como la sangre, de cabello negro como el ébano. ¡Los siete nanitos nunca conseguirán despertarte! Inmediatamente corrió al palacio y se puso ante el espejo roto. ¡Espejito, espejito, no mientas! ¿Quién es la más bella de estas tierras? El espejo por fin le contestó lo que deseaba. ¡Sois vos, mi reina! ¡Vos sois la más bella! Cuando los enanitos llegaron a casa por la noche, encontraron a Blancanieves tumbada en el suelo, pero no respiraba. Estaba muerta. La levantaron y la miraron con anhelo. Le hablaron, la movieron y lloraron sobre ella. Pero todo fue inútil. La querida niña estaba muerta. La colocaron en una cama de paja Y los siete enanitos se sentaron a su lado Lamentando su pérdida y llorándola durante tres días Iban a enterrarla, pero parecía que aún estaba viva Aún tenía sus preciosas mejillas rojas ¡No podemos enterrarla bajo esa tierra negra! ¡Debería permanecer blanca e inmaculada como aún está! Hicieron un féretro de cristal transparente. Se podía ver desde cualquier lado. La metieron dentro y escribieron con letras de oro en la caja. Aquí yace la princesa Blancanieves. Pusieron el féretro bajo la montaña nevada. Vinieron los animales y los pajarillos y lamentaron la pérdida de Blancanieves. En ese momento un príncipe entró en esa zona de la montaña a cazar Vio a los enanitos y a los animales alrededor de una caja de cristal El príncipe se preguntaba qué habría en esa caja que atraía a tantos animalitos Se acercó y leyó lo que estaba escrito con letras de oro Pensó que era la chica con la que siempre había soñado Entonces vio a los enanitos a su lado Dejadme llevar el féretro Os daré lo que queráis por esta preciosa joven No la venderemos ni por todo el oro del mundo Por favor entregádmela Yo no podría vivir sin volver a verla Me moriré si no me permitís llevármela ¿Acaso estás loco? ¿Qué harás con este cuerpo sin vida? La honraré Y le construiré un monumento cerca de mi palacio Para que su alma descanse en paz Los enanitos se compadecieron y aceptaron su petición El príncipe mandó a sus criados que la llevaran al hombro Pero de repente uno tropezó llevando el féretro Y desplazó el trozo de manzana envenenada que había mordido El príncipe hizo bajar el féretro Lo colocó bajo un árbol y miró fijamente Estaba tan hermosa que parecía viva El príncipe la besó en la frente Nada más besarla Blancanieves abrió los ojos Blancanieves volvía a estar viva Cielo santo, ¿dónde estoy? Estás conmigo, soy un príncipe Y el príncipe le contó lo que había pasado ¡Oh, Dios mío! ¿Decidiste quedarte conmigo aunque estuviese muerta? ¿Por qué? Tú eres la mujer con la que siempre soñé Te quiero más que a nada en el mundo Ven conmigo al castillo ¿Te casarás conmigo y serás mi reina? sí Mi príncipe encantador Pero antes quiero ver a mi padre Desearía que bendijera nuestro matrimonio Pero he oído que tu padre se ha perdido en alguna parte Y no ha regresado al reino desde hace mucho tiempo Debe de ser un truco De mi malvada madrastra Haz algo para que podamos encontrarlo Vale, vayamos a palacio y lo buscaremos El príncipe decidió buscar al padre perdido Conquistó el reino de la malvada reina en el castillo descubrieron la habitación secreta y encontraron al padre de Blancanieves en una celda y lo liberaron. Cuando la malvada reina vio que el rey había salido de la prisión, Temerosa salió corriendo del reino y no volvieron a verla nunca jamás. El rey anunció el enlace de su hija ante la corte. Blancanieves se casó con una gran y esplendorosa celebración y todos vivieron felices para siempre.